...con alegría a Miriam Gorban, que ya está en contacto con la siesta que nos fue. Miriam, buenas tardes. Juan Pablo Bertolini te saluda. Buenas tardes, Juan Pablo. Muchísimo gusto. Eh, Miriam, una panzada digo porque hablar con vos es muy nutritivo. Mirá todas, <risa> las, vueltas, to, todas las vueltas que Gracias. le estoy buscando, pero, pero es una oportunidad impresionante para preguntarte a la pasada... ¿Cómo ves el avance de la nueva ley de IBE, el proyecto de ley del gobierno? Bueno, yo estoy muy contenta porque son muchos años de lucha que lleva todo el movimiento de mujeres, que no es solamente en estos diez últimos años, sino que muchos más. Yo pertenezco a una organización que se llama Unión de Mujeres de la Argentina, que se creó en 1948, así que mirá cuántos años ya llevamos peleándola. Así que es emocionante ver, espero que el Senado responda a nuestras inquietudes y a nuestras expectativas. Muy bien, muy bien. Así, de todas maneras, este, se va, nos vamos arrimando a una gran conquista, Miriam, pero queda mucho camino por recorrer todavía. Claro, pero, pero vamos ampliando derechos. Muy bien, exactamente. Te decía de este, un largo camino a recorrer también, este, si es. pensamos a la patria post-Macri eh, y sobre Ajá. todo con la materia de la que dominás tanto, no la Ajá. cuestión de la nutrición, porque hay mucha pobreza en la Argentina, Miriam. O sea, Claro que sí, hay mucho que hacer todavía, tenemos deudas que, son, que vienen desde nuestro origen como fundación, como país, ¿no es cierto? El tema del latifundio, el tema del feudalismo que aún perdura y que son problemas, digamos, que tendremos que superar si queremos que realmente nuestro país crezca y se desarrolle en el buen sentido de la palabra, ¿no es cierto? Porque la palabra desarrollo se utiliza mucho, pero no para con el verdadero sentido que esto tiene. Sin, sí. que, sin acceso a la tierra y sin cambiar el sistema productivo no vamos a poder avanzar. Y este no es un problema a los campesinos, este es un problema de toda nuestra sociedad para obtener alimentos sanos, seguros y soberanos. En nuestro territorio, en nuestro país, en Miriam, como vos decís, desde larga data está atendida esta cuestión, Por esta, favor, esta claro. tensión que hay, porque también hay una parte de la sociedad que aplaude el desarrollo, es entrecomillado, de los bolsillos de algunos, este, y que incluso, aparte de los millones, también reciben reconocimientos, como nos tocó ver con Gustavo Grobocopatel, eh, que recibió una, un, así es, así una, un premio de una privada de Entre Ríos, Miriam? Y por suerte fue una privada, porque si no, creo que yo hubiera dejado mis blasones en algún rincón, porque realmente nosotros tenemos en nuestro país el aporte inmejorable. Fíjate que ahora salió una pequeña notita por ahí, que entre los, de, entre los descubrimientos del siglo, que no, son, no sé cuántos son, este, aparece el tema del bypass que hizo Favaloro. Y ese no lo reconocieron nunca, ¿no? Claro, y vamos bueno, a Grobo Copotel, que llenó sus bolsillos, no los de Favaloro precisamente. Y que, tiene, que es parte de un armado y de un negocio este, envenenante. Exactamente. envenenante. Exactamente. Envenenado, ese es el tema. ¿Cómo ves a las autoridades nacionales, Miriam, con la guía de la nutrición correcta de un, de un lado y la disponibilidad, la capacidad del gobierno para ayudar, eh, bajar con ayuda alimentaria, eh, literalmente hablando, a las partes más postergadas de nuestra sociedad y, y metidas Mira, hasta el cuello en la pobreza? Yo veo muchas contradicciones. Por un lado veo medidas muy importantes pero que son de emergencia para resolver los problemas de la emergencia, como son la, la, la, la tarjeta alimentar, como es la IFE. Estas son medidas tomadas en forma acertada, si no, la pobreza ha sido mucho mayor desde ya. Son políticas públicas que tenemos que valorar, tenemos que ver que de la tarjeta alimentaria hay más de dos millones de ciudadanos que son beneficiarios. Este, para paliar el hambre realmente, pero son medidas de emergencia. Necesitamos las medidas estructurales de fondo, esto que los organismos internacionales llaman cambiar el sistema productivo, un sistema productivo que es injusto, que está atrasado, lo dijimos nosotros, en cuanto al desarrollo de la civilización incluso, y que necesitamos cambiarlo por un sistema que esté amparado digamos por las normas ancestrales de la agroecología. Por bajo ese paraguas vamos a poder avanzar por un paraguas que además facilita el acceso a la tierra a los verdaderos productores de, de, de alimentos, no, no a los a los que trabajan con lo que nosotros llamamos comestibles, Ahí y está. no alimentos. Una gran diferencia. Porque, son, porque claro es una gran diferencia porque son commodities que sirven Para la exportación y que solo engrosan los bolsillos, como vos decís, de unos pocos. Muy bien, lamentablemente hay también una articulación que le da mucho laburo a personas que tienen que vivir y que se consideran eh, sumamente suertudas, digamos, beneficiarias así es, así indirectas. Es, pero ese es un núcleo reducido, no son muchas, es un núcleo reducido. Muy bien. Ese 1% ya está determinado, no llega ni siquiera a 10.000 personas. Ah, ahí está. Bueno, es una buena prueba de que el negocio es solo para unos pocos y ni siquiera es una gran fuente de trabajo. No, no, como se recita por ahí de la, la gran fuente de trabajo, no es cierto a partir de la mecanización de la agricultura. Son los campesinos desalojados los que han llenado las más de 4.000 villas que tenemos en todo el país, cercando, rodeando a las grandes ciudades son los campesinos que fueron echados de sus tierras, son los que saben producir y que están amontonados en lugares totalmente inhóspitos. Entonces no se trata de urbanizar las villas, sino de cambiar el rumbo de mano, es decir, de dar la tierra a los que verdaderamente producen y que están amontonados en zonas que no se, la, no se merecen. ¿Cómo ves a la, a la UTT en todo esto, la experiencia de la, de la Unión de Trabajadores de la Tierra, Y bueno, Miriam. son los que ellos han logrado la visibilidad de los verdaderos este, productores de alimentos, porque si no fuera por los verdurazos, los hierbazos, los frutazos que ellos han hecho, nosotros seguiríamos pensando que los del campo son los de la 4x4, y no es así. Incluso tienen el gran mérito de haber este, logrado la visibilización de la tarea de las mujeres rurales, que también son productoras. Pero sobre todo, juntos, han empezado a, a... Están, digamos, presentando proyectos, que esto es lo importante. Hace unos años estuvimos en una audiencia pública, no sé si ustedes recordarán, por un proyecto de acceso a la tierra que hizo... Presentó la UTT, pero hoy... Esto ya tiene más visos de formalidad porque la encabeza el senador este, Durañona en la provincia de Buenos Aires, el diputado Leogroso en Nación, empiezan a aparecer estos proyectos de acceso a la tierra que no significa salir a expropiar a nadie, significa utilizar las tierras ociosas para resolver... ...el problema de la alimentación de toda nuestra población. ¿Y muchas veces se trata, Miriam, de tierras fiscales? Exactamente, y abandonadas, o las tierras que quedaron de los ej del ejército... ...o las del ferrocarril, que están negociosas. ¿eh? Y que necesitamos un país que tiene estas tierras... ...y que al mismo tiempo este, no tiene acceso a la gente... ...el, ac el acceso que necesita de pequeñas parcelas, y nosotros no estamos hablando de expropiar millones de hectáreas. ¿Qué país en el mundo tiene un solo dueño de un millón de hectáreas que no sabemos qué es lo que hace con ellas Y eso se da en nuestro país se da en nuestro país a contramano también de una gran necesidad por otro lado, de estas familias de poder laburar en un lugar en donde además se construyen su vivienda, claro. se empiezan a solucionar un montón de problemáticas claro, el acceso a la salud, a la educación, al agua que ahora se va a cotizar en Wall Street cotiza en bolsa el agua cotiza boy. en bolsa, tremendo pero además de eso, nosotros tenemos por eso digo yo de las cosas contradictorias, porque mientras el presidente habló soberanía alimentaria y habló y destinó recursos para el estímulo a la agricultura familiar el día del agricultor familiar, en el, en el mientras tanto aparece lo del trigo transgénico y lo de las medias granjas porcinas. Entonces se da de narices con, con, con el discurso y con otros proyectos como el de alimentos bonaerenses que va a apoyar la agroecología y la agricultura familiar. Entonces son avances y retrocesos, avances y retrocesos. Entonces estos son los que tenemos que evaluar, pero que al mismo tiempo tenemos que comprender que es por responsabilidad de toda la sociedad organizarse y reclamar un derecho que nos pertenece, que es el derecho al acceso a la tierra y el derecho humano al acceso al agua. Segura desde ya. Muy bien. Miriam, una, una última. Son consultas, la verdad es que con cada una de tus frases nos podríamos quedar hablando una hora y desarrollando... Pero me, no, queda, no. me queda una consulta que eh, es este, fundamental. Es, sí. este, lo cierto es que este año se metió en la realidad argentina un caso que irrumpe de manera inesperada y que en un momento se dijo que podía servir como empresa testigo si quedaba bajo el amparo claro, y la lo tutela. De Vicentín, lo de Vicentín, seguramente. Es, exactamente, Miriam. Pero exactamente. claro que sí, claro que sí, ahí está, Otro que considerábamos un avance cualitativo y que quedó a mitad de camino y que mientras tanto los antiguos dueños suegue, siguen desguazando, de, es ir a responder su, a su, a, a, a, con su patrimonio, digamos, a las deudas que tienen con el Estado, con los proveedores, con los productores eh, y al mismo tiempo con dos puertos en sus manos privadas que no funcionan o que no, este que permiten la salida de los de toda nuestra riqueza que se va al exterior y no la disfrutamos los argentinos. Y sin ningún tipo de control, ¿no? Se fueron... este, por supuesto, por supuesto. Porque se llevaron puesto el neoliberalismo, se llevó puesto junto con nuestra bandera, en línea de bandera en la marina mercante, se llevó puesto también los puertos y eh, eh, eh, se llevó puesto la Junta de Granos, se llevó puesto el IAPI, es decir, todos los organismos de control del Estado que son los que nos garantizarían eh, este, otro, otro, otro, otro, otro sistema, digamos, financiero u otro ingreso Para el país. Y también la tan mentada soberanía alimentaria, ya Pero que hablamos supuesto, de empresas graneras. Por supuesto, graneras. Este, por supuesto. Miriam, por supuesto. Para, la, para la persona que no lo entendió todavía, ¿qué es lo que sería una empresa testigo? ¿Cómo es que una empresa apropiada por el gobierno, como podría ser esta cerealera, le serviría al gobierno eh, como empresa testigo para operar dentro de un mercado que está en las manos de cuatro o cinco grandes empresas nada más? Bueno, en primer término no nos olvidemos que tiene molinos y que tiene en eso una aceitera. Entonces desde ya dos productos esenciales en nuestra mesa familiar que están sufriendo el golpe inflacionario, como la harina y el aceite, podríamos tener un control y reducir sus precios y facilitar el acceso. En primer lugar. Y por el otro lado, el control de la exportación de sería el control de las divisas, por otro lado, y podíamos, con la estructura que tiene, poder convertirnos en una empresa que produzca alimentos sanos y, y, y baratos para toda la población. Bueno, nada más, salud, salud, es el tema que queda de fondo con claro, la charlita que, sí. que nos mandamos con Miriam. Miriam, te estamos sumamente agradecidos por este al ratito. Al contrario, al contrario, al contrario. La salud también, ¿eh? esta zoonosis de la epidemia es el resultado de la explotación salvaje de los animales, ¿eh? esta zoonosis que mira de un organismo al otro. La verdad es impresionante lo que nos va a dejar este año. Bueno, ¿en qué anda la doctora Honoris Casa preferida nuestra esta semana? ¿En qué andas, Miriam? Porque seguro que recluida, estás de una... Recluida, recluida sin salir a ningún lado, en casa de mi hija, me fui de casa porque no podían atenderme, por supuesto, y respetando las normas de cuidado, porque soy persona, persona de alto riesgo, tengo muchos años, acabo de cumplir 89, eh, este, más... los la, la, la, otros datos aleatorios que son los que ensombrecen el panorama. Así que cuidándome. Bueno, Miriam, seguí cuidándote y nosotros nos cuidamos para cuidarnos entre todos. ¿Qué te gracias, parece? Gracias, muchas gracias, muchas gracias. Un muchas abrazo gracias. formidable, gracias. Miriam. Gracias. Gracias. Miriam Gorban en la siesta que no fue nuestra nutricionista de cabecera, la doctora honoris causa de la Facultad de Medicina de la UBA y cuántas otras cosas más podríamos decir cada vez que abro la boca para decir Miriam Gorban, se me ensancha el pecho.